...en este nuevo espectáculo que venimos a presentar. Bien, ¿cuándo va a ser? ¿Quieren contar eso? Para, yo quiero que se presente. Ah, la sí, otra. sí, perdón. Ah, falta una, la... no, estamos todas ansiosas. Yo tengo acá la página <risa> abierta porque quiero... O sea, entiendo la ansiedad, pero falta una zorra que se presente. <risa> bueno, me llamo Charo. Les voy a contar un secreto, en realidad no, me llamo Charo. Ah. Bueno. ajá. ¡Sorpresa! Me llamo María del Rosario. María del Rosario. Ah. Wow, has hecho buenas wow. cosas con tu nombre. Dice, sí, sí, me lo cambié. <risa> bueno, sí, y el teatro me cambió el nombre, Bien. me cambié el nombre ahí. Bien, eso. Bárbaro. ¿Y ahora? Que no. soy actriz, sobre todo creo que soy actriz, me parece que ahí es donde me identifico más. Uh -huh. eh, bueno, y estamos haciendo esto que es un poco indómitas y un montón de otras cosas, ¿no? Como que...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 Perdón, estoy un poco nervioso, voy a un poco de... Dale, dale, no, tomá... No, no, Sacate, no, no, acá no, no, no, no tiene que ser charo, nada... ¿eh? Bueno. Sí. Escupí todo lo que tengas que decir. Bueno, bueno, escupí. <risa> eh, bueno, empezó como un, un proceso así de flayada con hacha una noche tomando mate y fumando porro, seguro. <risa> y decíamos de hacer algo que nos gustara hacer, como qué podíamos hacer, ¿no?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 Claro. Sí, no no fue. fue raro verte así A <risa> Sergia eh, Siempre hermoso ir a Indómitas sí. Íntimo, interactivo sí, sí, Siempre mío. te acabas de risa de hermoso Y ahora y están Hechas unas jugadoras Se Una vienen jugadora, las jugadoras sí. Sí. Este ciclo 2019 ¿Qué, qué planes?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 gente improvisando, el público. A ah, eso va a ser, eso te sí, un secreto te estoy contando ah, acá. Ahí es. En cada premicia. me encanta, hace eso <risa> eh, sí. más gente que, que quiere, más quiere preguntar seguro. seguro. Acá todas quieren preguntar. Bueno, ahí, pregun Vení. Queremos preguntar. A ver. Veo ahí el, el óleo 31, ahí sí. hay nervios. <risa> sí, cierto. <sí, risa> Nunca vengo a la radio, la primera vez que vengo a, a Radio Nauta, por ejemplo. Oh. Bienvenida. Solo... Sí, por ustedes vine. Oh. ¡Ay! Ah. no! Es, ¿Es una declaración para las lesbianas. Sí, sí, total. ¿Total? Yo ingresé solo para hacer dos preguntas. Ah. Una, Charo, te vamos a tener en el radioteatro de Plástico Cruel. Te está comprometiendo. No tiempo? me contaste qué hay que hacer. Es improvisar, corazón. Pero cuando nos juntamos, ah, días... El miércoles. No. El miércoles. ¿A también es una primicia. Los, los, los miércoles a qué hora. No, no, el miércoles después hablamos, hablamos, hablamos fue la cámara. Ah, bueno. No, Entonces todavía acá no muchos proyectos que, sí. que se juntan, que ah, bueno, que bueno. sea sí, el radioteatro, Yo la radio. En el me encanta escuchando nada más. No. Ah. Bueno, no te hagas la pasiva. Ah. Claro. ah, y acá ver, me encanta no.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 y Lina ¿a quién ay, ay, salvás no. a quién le tirás un salvavidas y a quién dejás que se hunda en la ignominia? no, es una maldad es maldad eso? es maldad eso es pura eso es maldad pura directamente a mí me hacen eso que soy de cáncer y me mato ah. no puedo eh, así, eh, no puedo amigo. tomar me mato en ¿tengo que contestar sí o sí? sí bueno y bueno, eh, sí, ajá, sí. Qué, es vos difícil también, vos también Cecilia ah bueno Las dos. Sí, sí, sí. no, bueno, no bueno. se salva nadie acá <ríe> me pongo nerviosa me hago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 No, podría zafar más de decir sí que tiene que uno que otra. Saben nadar mejor, ¿Sabe? me parece. Claro. Es un prejuicio, porque no sé si saben nada. Sí, yo supongo que sí. ¿Compartiste vacaciones con ella? ¿Te fuiste a Marsa a como se manejan en el sí, agua? Sí, sí. Bueno, ahí está, entonces. ¿Cuán sirena pensar? es? Claro. ¿Cuán sirena es? Eh De luna 10. Ay, no sé. No, nos gusta no decir... sé. es como un pajama party. Bueno. Entonces todo tenés dale, que decir, rápido. ¿sí? Eh, de 1 a 10. No sé. No, la salvo a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 Y entonces tengo ¿Me salvo yo con alguien más seguro? Sí ¿Por qué? Tiene privilegios ¿Tienes <risa> un de para decidir? Tomá, tomá tu bueno, ¿eh? <risa> Y mmm, tiro un salvavidas Y una persona va a morir Sí Bien sí, sí. Bueno ah, Pueden nadar Pueden nadar pero y pero llegar hay, a hay orillas a cerca Hay orillas muy cerca, la verdad De acá de Colonia sí. ¿Vos de qué signo sos? Yo, yo soy de Tauro <risa>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 Ah, Me quedé con esa pregunta ahí En la punta de la lengua Que pesada que soy Pero porque soy lesbian fans Claro <risa> Bueno Cecilia <risa> eh, 10, No, yo O sea, el 10 sería Directamente lesbiana Directamente, <risa> directamente De lesbiana. cabeza <risa> eh, No, puedo estar en un 5 o 6 5 5, a decir cinco. verdad Bien. Bueno. Voy, voy a tener que volver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 Entonces ahí tengo como un desafaje, desafaje. <risa> Un desasarada. Un, no, un se, desafaje, se puede bajar ese desafaje eh en algunas cosas, ¿no? Como algo en relación al deseo, a la práctica real, concreta. Los de, de la sexualidad a los otros y ya es un 10. Nos pasamos, no sé, no sé, habría ¿cuál? que ver, 12. habría que sumar. <risa> no no sé, pero bueno, como algo de ahí que me parece que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 Muchos putos reprimidos se hacen, se hacen oh, Bueno, es lesbico, esto, bueno lesbico pero ¿Quieren que pasemos A, a, la, a los chivos de Indómitos? No, no, no, esperen, sí, Lina, Lina, Lina Disculpame uh, Dentro de unos años te, Seguramente dice, te salvo a vos <risa> Dice que Esa como así. no La salvaste eh, Te hace la maldad que te preguntemos Cómo se llama el programa <risa> <risa> ¿Qué pasó? Contalo ¿A dónde vas, Machado? No Pero, es arte el ataque esto. No. Poles vizca. Sí. Bien. Bien. la Lina... No, desafío superado. Está. Superado, bueno, Lina. Lina, eso fue mensaje Tiene para un... vos. Y dice que puede estar en un 4.75. <ríe> Vamos, eso Lina. Eso dice Lina de sí misma. Así que bárbaro. Bueno, 4.75. Ay, bueno, 4.75. Está bien. Está aprobado ya, sí, ¿no? Aprobado. En, en la lógica... Siempre. Bueno, nos tenemos que ir. Pasen el chivo. No. Ah, Pasen bueno. el chivo. Es el viernes 24...